Mañana estamos en Radio Kermes, en el 106.1, también nos encontrás en www.radiokermes.com, también nos encontrás en la app, nos encontrás por todos lados, en las redes sociales, donde quieras, por ahí, encontrás un micrófono con una nariz de payaso, esos somos nosotros. 7.2, la temperatura en este momento en Santa Rosa y en Toay, y un vientito del este a 11 kilómetros. Es miércoles son las casi las 11 de la mañana y vamos a hablar un ratito con Raquel Barabachi que nos va a hablar y nos va a contar y no, sobre todo nos va a informar respecto de lo que está pasando en derechos humanos en la Pampa y también en otras partes del país Raquel buen día cómo estás buen día cómo te va buen muy día bien a toda la audiencia bueno buenísimo bueno, eh, te escuchamos sí como cada miércoles eh, hacer un repasito Eh, y lamentablemente seguir insistiendo que la vida institucional eh, en Argentina Como en el mundo está atravesada por la discriminación, la intolerancia eh, Y digamos siempre la presencia del Estado reprimiendo Y tenemos que lamentar la muerte en Tucumán de Seferino Nadal Justamente a un, a un mes de la desaparición y muerte del peón rural este, que había ocurrido justamente un mes atrás. Uh -huh. eh, Seferino Nadal es asesinado, no murió por asfixias, murió asesinado por la policía de Tucumán, en un hecho totalmente, eh, digamos, eh, insólito, porque es como una réplica de lo que le ocurrió en Estados Unidos a George Floyd, ¿no? Uh -huh. Le aprietan con una rodilla el policía, eh, que está filmado, que no se puede negar, hasta que pierde la vida. ¿Es comparable que... con ese hecho? Totalmente. Eh, lo que no es comparable es que la muerte de George Floyd eh, ocupó eh, larguísimas horas eh, de televisión en todos los canales eh, de este país y del mundo y de la muerte de Seferino Nadal prácticamente te enterás por las redes y por muy pocos medios los medios alternativos uh -huh. porque no ocupa el mismo lugar y eso es mm, lamentable no porque siempre eh, nos exasperamos y nos enojamos por cosas que pasan en otros lugares y por las mismas cosas que nos pasan acá eh, no tenemos la misma reacción o la misma capacidad para reaccionar ¿no? lo peor que el poder político de Tucumán salió a respaldar el procedimiento diciendo que eh, fue correcto no tanto Mansur como su o sea, el gobernador Mansura a través de su ministro de Seguridad. Eh, por este motivo sé que eh, la ministra de Seguridad a nivel nacional y el secretario de Derechos Humanos enviaron una carta al, al gobierno eh, tucumano pidiéndole explicaciones porque obviamente... Eh, en un Estado federal, la Nación no tiene interferencia directa sobre la justicia eh, de la provincia, pero sí puede hacer llamados de atención, que es lo que corresponde. Bien, la intervención bueno, fue correcta y oportuna, dice. Exactamente, es tremendo lo que dicen. Eh, bueno, lamentablemente estas cosas nos ocurren, Y atando cabos con esta situación, uh -huh. eh, no está muy lejano a lo que ocurrió acá en La Pampa, eh, con el caso, por ejemplo, de Francisco de y en Hacha, eh, y, y con todos los hechos, digamos, de, de violencia institucional a través del accionar de la policía pampeana en determinados casos, el ahora eh, ya este, ex... Eh, jefe de la policía, también salió a respaldar su policía, eh, y en, este, en esta foto, digamos, de la novela de, de Superallá la Berna, tierno Alan Ruiz de Inapolis y eh, yo me quedo con la foto eh, o la memoria de la foto apenas asumido tierno eh, como ministro de Berna, cuando todas las organizaciones sociales le pedíamos a a Berna que no lo, pusiera, no lo volviera a poner como ministro, porque ya habíamos tenido que reclamar en la anterior gestión para que Tierno se fuera de, por su a, actuación violenta, uh -huh. eh, lo, lo volvió a nombrar como ministro y tuvimos en el meridiano quinto eh, cómo allá el apegadito a Tierno reprimía eh, a los vecinos que estaban desesperados intentando de que el agua no arrasara con la pequeña localidad de eh, Villasauce, eh, con la historia de preservar la propiedad privada pantana, que eran los campos para que no ingresara el agua. O sea, sí. siempre se pone la propiedad privada por encima de las personas, para empezar. Y con este traigo esta colación porque hace unos días eh, hubo un fallo. En esa, digamos, represión, Eh, fue lesionado eh, el chico Díaz, David, eh, al que le destruyeron una pierna, y lo tengo muy presente porque nosotros lo acompañamos acá en Pico, cuando estuvo internado en el hospital, uh -huh. eh, visitándolo y, eh, digamos, sosteniéndolo a él y a la familia, por lo menos anímicamente, y en lo que podíamos ayudar, y quedó con una, eh, una lesión severa, eh, no pudo trabajar por muchísimo tiempo y le quedaron secuelas. Y en un juicio que es eh, civil que hace por la, el abandono del de Estado Pampeano en esa circunstancia, eh, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema se lava las manos diciendo que eh, tienen que resolver las justicias provinciales. El único voto en disidencia fue el de Rosenblatt, en ese en ese caso. Uh -huh. eh, bueno, esto es trayéndolo a colación de lo que nos pasa eh, en la vida institucional pampeana con respecto a la novela de, de Ayala y, y, y todo esto, ¿no? Yo pues digo, eh, la calidad institucional también se mide por la, el accionar de las personas. Eh, entonces, me parece que eh, es poco saludable todo lo que se generó en torno a la renuncia de Ayala, porque es como, me parece, de parte de él también una falta de respeto a, al actual gobernador Silioto, cuando dice, le hicieron decir cosas el primero de marzo, eh, como si Silioto fuera, eh, en vez del gobernador electo por eh, la mayoría de la ciudadanía pampeana, fuera... Eh, digamos, una persona carente de, de su propia mirada para, eh, como le hicieron decir, ¿no? ¿me entendés? Uh -huh. este, como si no tuviera sus propias determinaciones. Y la verdad que eh, como militante por los derechos humanos, a lo único que uno aspira es a que la calidad institucional, sobre todo en este campo, mejore notablemente. Eh, y que se trabaje para que no haya más violencia institucional y que digamos se alcancen estándares eh, superadores lo demás es eh, parece ya un eh, cosa de, de, de chisme de chismerío no uh -huh. bueno, eh, Raquel te eh, pregunto en esto antes eh, de continuar eh, vos pensás sí. que Dinápolis es peor que Tierno como dijo Ayala Eh, mira, yo con respecto eh, a esto eh, creo que está totalmente equivocado. Eh, veremos, eh, digamos, cómo se sigue comportando eh, el ministro, uh -huh. pero para ser peor que tierno, la verdad que hay que, que ser muy malo. Y yo no, no veo esa circunstancia en el ministro de Nápoles, realmente. Eh, porque Tierno, no olvidemos que eh, tiene características eh, bastante deplorables, eh, ha sido un golpeador eh, mentiroso, eh, yo personalmente lo he increpado y se lo he dicho en la cara, no en el Facebook como acostumbra él, a decir las cosas. Eh, Ahora se acostumbra y, mucho a hablar por ahí. Claro. Este, no nos olvidemos que de su frustrado paso por la municipalidad de Santa Rosa, donde eh, aquellas marchas multitudinarias hicieron que fuera apartado de su función, y la salida de él, también está la foto de allá, la pegadito a, a tierno en aquella salida, este, eh, autoritario, eh, bueno, por algo le dicen el loco, ¿no? Uh -huh. y, y después en, en la función como ministro en la primera gestión de Berna, eh, fuimos las organizaciones sociales que tuvimos que hacer hasta una denuncia en la Cámara de Diputados de la Nación eh, y por ese motivo vino Remo Carlotto, que primero se reunió con Berna y después se reunió con todos nosotros uh -huh. para plantearle la circunstancia de los abusos de autoridad de Tierno, eh, los apremios en las comisarías, Eh, la locura que había desatado este hombre en su función. Y por ese motivo, en aquella oportunidad que eh, quedó afuera del Ministerio, eh, Berna lo sacó, lo reemplazó y creó la Secretaría de Derechos Humanos. Eso ocurrió en la primera gestión. Por eso era, digamos, impensado que en la segunda gestión de Berna se volviera a repetir esta circunstancia como se repitió. Entonces... Yo creo que, eh, más allá de la locura de Tierno, Tierno es Berna. Berna es responsable por todo eh, el accionar de Tierno en la vida institucional de la provincia. O sea que también se tiene que hacer cargo. Bien. Así que por eso espero que todo cambie y sobre todo de cara a la construcción de um, la ley de seguridad Eh, ciudadana, que mal llamada ley policial, uh -huh. que se estuvo trabajando que por suerte eh, en la gestión de Bernal mandó mandó el proyecto y que fue en diciembre este, antes de que se terminara su gestión y que se, digamos eh, se pudo parar y que ahora va a estar nuevamente en tratamiento que sea superadora y que nos atraviese a todos como sociedad y que la sociedad pueda participar en esa construcción colectiva. A eso apuntamos y espero que, que se dé. Bien, perfecto Raquel. Pues, ¿Te quedó algún te tema por...? Algo sin... Bien. Sí, que, que, algo que, que quiero eh, hacer una referencia especial hoy, uh -huh. eh, se cumplen 46 años de la muerte de, de Juan Domingo Perón eh, y realmente eh, es para mí un día muy triste y muy doloroso eh, más allá de que yo no sea militante de peronista, pero sí por lo que nos pasó, porque también fue un día lluvioso, muy frío, y yo era estudiante en la Universidad Tecnológica con mi compañera Rosalín, que vivíamos juntas, íbamos camino a la facultad en esa mañana, y me acuerdo clarito que entramos a comprar media porque hacía un frío tremendo y escuchamos en la radio esa noticia. Cuando llegamos a la facultad, Eh, se cerró la universidad eh, un señal de duelo uh -huh. y quedamos adentro un grupo de alumnos y nuestro decano que era Carlos Agaya estaba sentado sobre, en el escritorio con las piernas así colgando uh -huh. y nos dijo que teníamos que prepararnos porque ven, iban a venir días muy tristes y muy oscuros para eh, nuestra nación y realmente eh, Evidentemente sabía bien de qué estaba hablando, porque fuimos atravesados por el temor, por el dolor, porque la derecha peronista hizo estrago y después vino el tremendo golpe militar, ¿no? Que nos sacudió de esta manera. Eh, y ese temor y ese dolor, eh, para nosotros, eh, fue bastante corto El desenlace porque Perón muere el 1 de julio del 74, eh, uh -huh. inmediatamente mm, eh, lo echan a Tayana, que era el ministro de Educación, lo nombran a Ibea, Iván Ezevich, sí. que era lo peor de la derecha peronista, uh -huh. y ahí vienen las intervenciones este, a casi todas las universidades del país y se van apropiando, como lo, oh, nos ocurrió acá en Pico, Eh, que Carlos Aragonés propicia la avenida de los matones de Bahía Blanca, de, que era la gente de Rodolfo Ponce, que justamente por estos días se están jugando eh, en Bahía La Triple A, que nos hubiera encantado que acá en La Pampa pasara lo mismo, pero no, no, lo, no lo pudimos lograr. Entonces por ese motivo hoy es un día eh, para conmemorar más allá del significado que tenga para. Eh, la política partidaria del movimiento eh, que a atraves, ha atravesado a la vida ciudadana digamos durante décadas este el significado que, que tiene porque la muerte de Perón después de vino en la digamos los días más negros para nuestra historia no bien Raquel ah, bueno, que, bueno siempre es lindo y hermoso escucharte y sobre todo atenderte Te agradecemos y nos Uy, reencontramos el tí, próximo miércoles. Un abrazo. Dale, un abrazo para vos, Raquel. Para, para todo. Chau, chau. Gracias. Raquel Barabachi, hablando de derechos humanos aquí en Radio Kermés. Son las 11 y 8 minutos.